Eureka Y vamos como Eureka en la rosa de los vientos El primer Eureka de febrero Porque se ha acabado el mes de enero <risa> Un mes de enero en el que han muerto En todo el mundo 50.000 personas 50.000 personas como consecuencia De la gripe estacional Y todo el mundo está hablando de otra cosa, del coronavirus. Ocurre siempre que hay una pandemia o una epidemia de este tipo. Se habla mucho de ese tema y se olvidan otros. Y algunas de las informaciones que salen, algunas son manipuladas, algunas son Directamente, Bulos, no creamos todo lo que se nos dice sobre el coronavirus y no tengamos tanto miedo. Eso lo digo yo, pero vamos a contar alguna cosita más aquí con Mado Martínez en Ureca. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Fíjate que llevaba toda la semana un amigo diciéndome, Mado, pero lo del coronavirus, pero lo del coronavirus, lo del oh. coronavirus, pero qué es lo del coronavirus... ¡Qué barbaridad, sí, ¿A eh! A que no sabes de lo que me toca hablar esta noche con Bruno en la radio, del coronavirus. Claro, claro. Eh, es, y es que encima, pero a mí me da un poquito... Porque tantas y tantas veces ha ocurrido a lo largo de este siglo. La gripe A, la gripe B, la gripe Z, uh -huh. eh, la gripe aviarra, la gripe porcina, el SARS, etcétera, etcétera. Tanto mm. va el cántaro a la fuente que una vez... Y esta vez tampoco es el lobo. No es el lobo, es el coronavirus. Es una gripe, una gripe más. Y además, menos grave por los datos, ¿eh? Sí, pero claro, aquí lo que más nos llama la atención es todos los bulos que se han generado y todas las teorías conspiranoicas y todo lo que ha surgido a raíz de esta noticia, de esta gripe de, del coronavirus. Que, que, que es lo interesante al fin y al cabo. Yo además que te estaba contando antes fuera de micrófono que, que me acabo de matricular en un curso sobre periodismo digital y combate a las fake news en la Universidad Autónoma de México y fíjate, es que yo creo que estamos sí, en un están dando un, cu un curso intensivo con el coronavirus, ¿eh? Claro, en el que el periodismo se va a reconvertir y en vez de dar las noticias nos va a tocar desmentirlas. Sí, es gente... verdad, es verdad. Muy es bueno. que ahora la gente, claro, se cree, las noticias, eh, se cree que las noticias son lo que les llega por el WhatsApp, ¿vale? Sí ven en las redes sociales o en las páginas web estas que proliguen de dudoso origen y ninguna credibilidad pero la gente es las que es. es más hay gente que se cree que esas son las noticias verdaderas y que lo que se en los periódicos o se dice en onda cero o en las radios o en los medios acreditados es falso ah, antes se, te acuerdas Mado ¿no? antes se decía ante una noticia así dudosa si sí lo he visto en la tele ahora ya no se dice eso ahora es. no, sí lo he visto lo en lo mi contrario. whatsapp Exacto, ahora, ahora lo contrario, ahora lo que has visto en la tele y los periódicos es mentira, ¿no? Sí, sí, es sí. como como un entramado de conspiraciones y lo que quieren es manipularnos, privarnos de la verdad y, y bueno, pues estas cosas. En fin, pues el coronavirus tampoco nos libramos de estas ideas. ¿Y, ¿Y por qué salen los, los, los bulos? porque se los inventa la gente y tal? Pues mira, porque tiene mucho tiempo el libre lo primero, creo yo. Pero bueno, el Departamento de sí, delitos sí, sí, Telemáticos de la Guardia Civil dice, los clasifica en tres tipos según la intención del creador. Normalmente es una mezcla de todo, pero vamos, los que pretenden generar alarma social, los que quieren obtener dinero y los que buscan la reafirmación de los ideales. Exacto. Y uh -huh. es así. Bueno... Bulos que han surgido con lo del coronavirus. El primero, no sé si lo habéis visto, ha sido como muy impactante. Ha circulado cierta foto de muchas personas ahí tiradas en la calle como si la gente se estuviera cayendo muerta y en plan apocalipsis, <risa> ataque zombie y cosas así, ¿no? Y no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una foto del 2014 tomada en Frankfurt, ni siquiera en China, <risa> durante un acto en memoria Pero que se víctimas, ha hecho pasar loco, como una foto tomada eh, como consecuencia del coronavirus. ¡Ey! Que la gente se lo ha creído, ¿no? sí, hombre. Exactamente. Mm -hmm. Segundo, el Ministerio de Sanidad no ha emitido ningún comunicado urgente diciendo que lo del coronavirus es un brote mortal muy grave. Esa, code esa cadenita de WhatsApp Es falsa. Ah, y Canadá tampoco, ¿vale? Pero han circulado. Han circulado como B, eh, pero con, con toda la, la pinta de ser un comunicado del ministerio con su lobo del ministerio. O sea, la gente hace unos montajes sí, increíbles. Sí, he visto por ahí comunicados de personas a las que por cierto les tengo, bueno, les tengo cierta admiración porque admiro su trabajo y su labor de investigación en determinados campos, y, pero vamos, creo que se han pasado también un poco al lado oscuro. Claro, porque todo ido... el mundo a veces se puede caer eh, víctima sí. de, un, de un rumor de una noticia de este tipo porque son tantas, y personas extraordinariamente buenas eh, sí, lo pueden hacer por ejemplo, también, ¿no? Lo, claro, todos, todos, todos podemos hacerlo y por distintos motivos, y cada No tiene argumentos, claro, está claro a ver, Yo he visto una persona hacer unas declaraciones eh, y unos comunicados diciendo que lo del coronavirus es culpa del 5G. Mm. Así. Ah, Así mm. lo ha dicho, que es culpa del 5G. Eh, bueno, los que andan por ahí divulgando medidas de protección milagrosas, pues tampoco ayudan. El suplemento de solución mineral milagrosa no va a hacer que no te contagies. Es más, eh, si te lo tomas, te puedes poner muy malito, ya desde aquí lo, lo advertimos más cosas, no nos están ocultando muertos, no hay por qué, además estamos hablando de un virus bastante corriente, a pesar de que la identificación de esta cepa sea nueva, que es lo novedoso, que es lo único novedoso que la claro, cepa es, es nueva, nueva ¿vale? Sí, <ríe> pero eso de los miles de muertos es mentira por cierto, hablando de novedad Sí es cierto que los coronavirus humanos se descubrieron en la década de los 60, pero esta cepa concreta no ha sido identificada hasta hace nada, finales de 2019. ¡Punto pelota. O sea, vale, no hay nada que puedas comer o tomarte para no contagiarte, que también he visto cositas por ahí. Y hay un bulo que me ha gustado bastante porque a mí, pues... Mmm... En fin, que me gustan bastante los videojuegos y he jugado mucho al Resident Evil. <risa> y los que habéis jugado... también, que... ¿cuánta información hay sobre eso? Bueno, ¿Qué tiene que ver eh, ese <risa> videojuego con el coronavirus? <risa> vas a flipar porque en el Resident Evil, que es un juego de, de Apocalipsis Zombie. Eh, uh -huh. resulta que hay una, hay una corporación que se llama Umbrella Corporation <risa> sí. que es la que crea ese virus, ¿vale? Y el logotipo de esa corporación es que es idéntico a un laboratorio biológico que hay en China. Y claro, la gente lo relaciona y ha dicho ya está. Claro, los verdad, que es. han creado el virus. <risa> pues no, no, no es así. Por cierto, Bill Gates, que sepamos, no tiene la patente del coronavirus. tampoco. No me digas Pobrecito. Esto era una cosa como muy... Es otro bulo de WhatsApp. El otro día, además, me enviaron también por WhatsApp un vídeo de un mercado de animales que, que, que era muy fuerte, ¿no? Porque era un vídeo... Bueno, en fin, estas cosas a mí siempre me despiertan curiosidad antropológica de la gastronomía de las diferentes culturas y lugares del mundo. Era un mercado de animales, de serpientes, perros, gatos, ¿sabes? Un mercado de, de bueno, no que, que se comen estas cositas, ¿vale? Mm. En, en estos lugares de del mundo. Pero tengo que decir que eh, no, es China. Supuestamente este vídeo daba a entender que se trataba de China. Eh, pues no, pues esto es falso. Este vídeo es falso. No es de China, es de Indonesia. Y además eh, la gente también está enviando un vídeo, que también me ha llegado, chicos, es que ya en WhatsApp tengo como más de mi contacto, así como te imaginarás, me llega todo. La foto bueno, pues... o la imagen o el vídeo de la sopa en murciélago me Ahí claro, sí, sí, sí. Bueno, pues como sabemos, a ver este eh, sí, no, los murciélagos son reservorio natural de muchas enfermedades y podrían serlo también de este virus, está claro. Eh, esto no es algo raro ni anormal, muchos animales actúan como reservorio de muchos virus. Recordemos, yo que sé, la gripe aviar, entre otras muchas cosas, ¿no? De momento aún no sabemos el origen. ¿Podrían ser los murciélagos? podría ser, claro que sí. La, la Organización Mundial de la Salud, eh, bueno, dice que piensa que podríamos rastrear el coronavirus en los mercados de Wuhan, pero no sabríamos decir qué animal ha sido la fuente. Los murciélagos pueden transmitir muchos coronavirus, pero... En caso de ser así, no está claro si una especie animal actualmente desconocida ha actuado como un huésped intermedio entre emocionados y humanos, ¿no? que a veces también ha pasado esto. Pero la cuestión es que la mujer del vídeo no tiene ninguna culpa no es China, ni se ha grabado el China es un vídeo del 2016 y fue grabado en palaos tú ves como rastreando a veces el origen de las cosas ves realmente cuál es, pues fíjate, ese es el, el nivel últimamente que nos toca pues rastrearlo todo y hasta Facebook creo que ha hecho un algoritmo intentando eh, detectar las fake news es un problema grave hoy en día también me ha dado bastante risa el nivel de cachondeo de algunos bulos, porque hay uno que ha dicho que la ONU ha pedido que la gente se abstenga por favor de tener sexo con animales animales para contagiarse <risa> vamos a ver es mentira la uno no ha dicho eso pero ya lo digo yo no este... no pero no hace falta que animales. lo digas pero pero no por eso sino por Holly qué que aparte de encontrar la rabia Joder. no por el coronavirus como unos muchachos que ya sabéis que lo que les pasó por violar a una burra está mal abusar de los animales y no no le gustas a la gallina ya te lo digo yo si me estás oyendo ya estás pensando mmm, ya sé que a la gallina le gusta y a la cabra y a la abeja pues no Que no, que no, le gustas. Claro. Qué barbaridad. ¿Cuánta información sobre el coronavirus porque además lo que se está demostrando eh que evidentemente es grave como, como muchas enfermedades, eh, pero no deja de ser una gripe más, según las informaciones que se han dado a conocer. Una gripe más, sí, es verdad que hay una emergencia, la, la, la, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una emergencia sanitaria, pero no por la, no por, eh, eh, eh, la epidemia en, en China ni este problema, sino porque se ha transmitido a otros países y en el mundo occidental estamos muy preparados para combatir este tipo de epidemias, pero puede pillar muy desprevenidos a países que ya de por sí tienen sistemas sanitarios, con faltas de recursos débiles, y imagínate algo así en el Congo, no y en lugares donde ya de por sí la población está muy castigada. Y, y claro, por eso. pero y también hay que decirlo, los protocolos están funcionando bastante bien, el gobierno chino está actuando bastante bien, la respuesta está es siendo muy correcta. ¿eh? Es que es una gripe más, y, y seguramente ni siquiera es más peligrosa que otras, por cierto, que han sido más peligrosas con más índice de mortalidad, más riesgos y, y, y le estamos dando una importancia ¿vale? o, o está generando una alarma social que no se merece en ningún caso porque es que es como cualquier otra gripe, como cualquier otro virus más o menos en definitiva y no es para para ponerse así, ni para ponerse a agotar las mascarillas de los centros comerciales, ni, ni nada parecido. Y si lo comparamos, yo que sé, con un ebola virus, ya ni te cuento, eso sí que sigue siendo uh -huh. sí, una emergencia ¿verdad? sanitaria Y nos hemos olvidado ¿Nadie? todos del ébola. A nadie le importa, uh -huh. a nadie le presta atención y sigue siendo emergencia sanitaria. Bravo por los médicos sin fronteras y por todos los que luchan contra esas enfermedades en el mundo. Yo soy socia y os recomiendo a todos los oyentes que si me estéis escuchando que os hagáis socios, colaboréis y apoyéis. Que porque no tengamos esa enfermedad en la puerta de casa no significa que no exista y que no esté ahí. Da la sensación incluso de que toda la información que eh, sale sobre el coronavirus eh, todas eh, tienen o todas un pozo dejan eh, es que estos chinos, es que estos chinos Bueno, pero no hay información la información eh, pública la que se ha dado, eh, incluso la que las es que chinos y la gripe que y bo, las vacas eh, locas que. O sea... Todas son asiáticas, hombre. ¿Estos europeos qué? Sí, sí, sí. Todos son asiáticos, es verdad. Y, y esta enfermedad del coronavirus no se extiende más rápido que otros virus, sino que se extiende rápido, pero al igual que otros virus... Como la gripe se transmite en periodo de incubación, normal, si tiene un um, se, se, se contagia rápido, sobre todo, pues ya sabéis, en las grandes o aglomeraciones, sitios concurridos donde hay mucha gente, cosas que haces para intentar protegerte de estas cosas, pues las de siempre, como cualquier caso, y las que siempre recomiendan los médicos, lavarse las manos y esas cositas, mantener unas, unas higienes. Eh, esas cositas que hay que hacer aunque no te contagies. Exactamente, ya de normal, ya lo debes hacer Claro, claro Bueno, pues hablamos del coronavirus esta noche No hay que alarmarse tanto Hay que dar información, hay que conocerla Pero no hay que alarmarse tanto Ante algo que no ha generado Más daño que otros virus O que otras gripes anteriores El coronavirus, sin embargo Es uno de los temas informativamente hablando Más potentes del último tiempo, pero hay bulos y esta noche en Eureka con Mado Martínez eh, los hemos contado Mado, muchas gracias Buenas noches, un abrazo